Yo no sé por qué esa rabia, yo no sé por qué esa rabia del gobierno en contra mí Solo soy un campesino, solo soy un campesino, trabajo para producir Me maltratan si yo salgo, me maltratan si yo salgo mis derechos a exigir Díganme ahora yo qué hago, díganme ahora yo qué hago para poder subsistir ¿Qué será de este campo colombiano si se mata el campesino? Que solo he eches es trabajar y siempre vive en el olvido. Yo no sé por qué me matan si solo soy campesino, si reclamo mis derechos, me tratan es de bandido. ¿Qué será de este campo colombiano? Si se mata el campesino, que solo he hecho es trabajar y siempre vive en el olvido. No sé por qué me matan si solo soy campesino Si reclamo mis derechos me tratan es de bandido Cuando llegan elecciones, cuando llegan elecciones se acuerdan de mi sufrir Después que damos el voto, después que damos el voto se olvidan de por aquí La salud y la vivienda, la salud y la vivienda están prohibidas para mí El gobierno me condena El gobierno me condena a vivir en mi sufrir. Vea qué vaina que será de este campo colombiano si se mata el campesino que solo he echa es trabajar y siempre vive en el olvido. Yo no sé por qué me matan si solo soy campesino si reclamo mis derechos me tratan de bandido.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 Un saludo, heleno, a todos los campesinos colombianos que labran la tierrita. Ay, Dígalo, dígalo, Camilo se enfusiló. Dígalo, dígalo, Camilo se incorporó. Dígalo, dígalo, Camilo se transformó. Dígalo, dígalo, a su pueblo defendió. Dígalo, dígalo.